Tu eres chico de barriada que trabaja en la ciudad. Tomas cada día el tren que te lleva hasta el taller. Y los chicos de tu barrio sueñan como sueñas tú. Cuántos sueños en tus ojos bajo esa blusa azul. Ella llega en motoscooter a las ocho y media en punto y tú la ves ahí ante la escuela. Ella ríe descuidada y habla con los chicos y en tu garganta algo te ahoga. Deploras tanto que no has estudiado. Ahora no dirías... Perché lo ha predejado con sol e con la giuvia e sta seiga e sperandola un dì al fin devuelve tu sonrisa e todo de repente canta in tu corazón algo che se parece a l'amor Y como pasa el tiempo en el taller Espera solamente La mañana siguiente Porque fueron sus besos Más besos que palabras Diciendo que en amor somos iguales Y luego aquella tarde En un cine de Arrabal Que se abrazaba a ti dulce y carnal los mismos labios la mirada sincera que tienen las muchachas de la barriada obrera tú eres chico de barriada que trabaja en la ciudad tu camino es cada día como siempre antes hacías Y delante aquella escuela solamente tu estarás, se ha marchado con el sol e no l'as vuelto a ver más. La la la la la la, la la la la la la.